Y hablábamos del primer partido de la temporada que viene y que va a coincidir con el arranque de la segunda edición de la Liga de Desarrollo eh, organizada por la Liga Nacional de Básquetbol de la República Argentina y por eso eh, tomamos contacto con Raúl Bianco, el nuevo director deportivo de la Liga de, de Desarrollo. Raúl, ¿cómo te va? Matías Traverse en Uno Contra Uno Radio te saluda. Hola, muy buenos días para vos Matías y para toda la audiencia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿cómo, cómo andas con mucho trabajo vinculado a la liga de desarrollo en qué momento estás te estás adaptando al nuevo rol a la nueva función sí principalmente matías me estoy adaptando a esta función que si bien uno lo había yo lo había hecho acá en, en mi ciudad y un año con con la asociación tresar no es lo mismo eh, que estar con los 20 principales equipos de la liga nacional eh, estoy muy contento y esperando que todo salga de acuerdo a lo que uno medianamente ha planificado y, y que se puedan desarrollar la, la cantidad de partidos previstos. ¿Cuál será la logística, la distribución, la manera de, de trabajar de, de, de, de tu rol, de tu figura? ¿Será en la asociación de clubes? ¿Tendrás algunos días en Buenos Aires? ¿Visitarás a no. los equipos? ¿Cómo no. lo fuiste hablando? ¿De qué manera lo vas pensando? Al menos eh, a, a corto plazo eh, el armado de la agenda y del trabajo. Mirá, la idea mía es poder estar en la mayor cantidad de partidos posibles, o sea, tengo el apoyo de la, la asociación de clubes para que eso sea así, así que bueno, eh, por ahora tratando de ver si puedo organizar para estar en el primer partido de Córdoba, porque también sería una buena, eh, una buena imagen para la Liga de Desarrollo que, que esté mi presencia, ¿no? Eso sería eh, el 3, Raúl. Eh, lo que estamos confirmando con la gente de Atenas, porque quedó en la última reunión de entrenadores que cada club iba a organizar, eh, en es por esta temporada, porque en un principio se había pactado que se jugaran los días previos o la mañana del día del juego de, de la Liga Nacional, para ¿Sí? evitar fundamentalmente el tema del calor, ¿no? Claro. Pero hay muchos clubes que han expresido las instalaciones acorde a los partidos de Este, de Liga Nacional, entonces aquellas que tengan aire acondicionado, que estén con la infraestructura necesaria, yo no veo ningún impedimento para que para que los chicos puedan jugar de preliminar, los chicos que digamos jugadores con, con una proyección y que, que pueda servir también a su vez para para promocionar no solamente la Liga de Desarrollo sino que por allá ellos mismos arrimen gente al al partido principal de la Liga Nacional. Entonces, estoy esperando eso, pero tengo muchas ganas de, de, de hacer el viaje para estar y para después estar en el partido que el Instituto de Córdoba va a jugar a, a los dos días. Entonces, me claro. parecería también que uno, cuando puede estar, eh, bienvenido sea. Y el resto, bueno, lo manejaré desde acá, en el Tres de Buenos Aires, de donde pueda de donde pueda estar para que, ya te digo, para que las cosas salgan... Es tal cual lo que uno ha planificado. Y desde el punto de vista protocolar o reglamentario, el, en esta temporada que, que se va a venir a partir de, de la primera semana de enero con eh, la apertura de la Liga de Desarrollo, reiteramos, entre Atenas y Quimsa de Santiago del Estero. Exacto. Eh, ¿Cómo está estructurado? Quienes tengan, por ejemplo, no sé, pongo el ejemplo, Quimsa tiene aire acondicionado, sí. puede albergar el partido en la previa del de Liga Exacto. Nacional. Exacto. Sí, sí, sí. sí. ¿Quién no es lo eso. tenga está extra, está establecido que el partido se juegue el día previo? mira lo único que nosotros establecimos es que las condiciones sean eh, para que, que los jugadores se sientan cómodos. O sea, sentirse cómodo significa que uno tenga que estar eh, en las mejores condiciones posibles, tal claro. cual uno lo pone en la Liga Nacional, ¿no? Porque esto, eh, nosotros, eh, no hay que olvidarse que esta es una liga de desarrollo, hay que... Hay que como tal, más allá de que es una liga competitiva, más allá de que al final va a dar un campeón o un representante para los torneos que se puedan armar en eh, en el resto del continente o para las posibilidades que tenga pero de desarrollar a los jugadores y me parece que es una forma también de respetar a los chicos que, que van a tener esa posibilidad, o sea, lo que se dejó es que cada uno ahora en el día de hoy tiene que confirmar día en el horario y tiene que confirmar junto con la lista de una fe, este, la posibilidad de, de qué día va a jugar y a qué hora. Perfecto. El formato de juego, ¿podemos sí, contarle sí, e informarle a la sí, gente cómo el, será, Raúl? El formato, el formato de juego es, eh, se sigue el mismo fixture de la Liga Nacional eh, hasta que un equipo complete los 20 partidos, obviamente que alguno va a tener algún partido de más después, porque para que otro complete los 20 va a tener que jugar, algún equipo va a tener que jugar 21 o 22 juegos, eh, cuando se completen esa cantidad de partidos, cada club lleva eh, los puntos para su conferencia, o sea, los que son del norte para la conferencia norte, los que son del sur para la conferencia sur, y de ahí se van a escalonar los cuatro primeros de cada zona, que después van a jugar en un octogonal final cruzados y de ahí se va a ir refiriendo por por simple eliminación quiénes son los que van a, a jugar la final que está previsto que se desarrolle la primera semana del mes de abril eh, si bien la competencia de los 20 partidos va a terminar antes pero bueno, está Semana Santa de por medio y creemos que el lugar que por allá pueda albergar este tipo de competencia vamos a estar complicada con los alojamientos entonces la idea es ...llevarlo para los primeros días de abril... no y, ...y se va a designar una sede... ...para que se desarrolle esta... Este, ...esta Mirá, especie de cuarto de final... ...semifinales, eliminación directa para llegar eh, a la final... En, ...en un principio es lo que hemos... ...estado charlando ahí con... ...con Sergio Guerrero de competencias también... ...y con Andrés Peluzzi... Eh, ...lo que sí vamos a ver porque viste que... ...los costos también por allá pueden ser... ...más elevados y demás... ...y bueno, a ver eh, la manera... ...la idea es una sede como se si hizo... ...como se si hizo el año pasado... Lo que pasa que este año con el formato de clasificar 4 de cada zona Le das posibilidades al 40% de los equipos que integran cada zona Entonces lo hace competitivo y responsable hasta hasta prácticamente las últimas fechas ¿no? Y está bueno porque de acuerdo a la paridad que tuvo en la temporada pasada Está bueno también sí. que intervengan más equipos en su chance de eliminación directa para, Exacto, para definir sí todo, el torneo Y aparte está bueno porque eh, la idea, Matías, es que Es que sea competitivo y tratar de desarrollar yo soy un acérrimo defensor de la competencia, ¿no? Y creo que por allá cuando vos te enfrentás contra pares que tienen las mismas ideas que vos y y la misma visión de desarrollarse es la mejor manera de crecer y bueno, Me parece que el hecho de poder clasificar ocho equipos Está está interesante y atractivo para para todos los equipos ¿no? Decías que hay una fecha establecida No sé si dijiste recién que iba a ser para hoy El tema de la lista de Buena Fe sí. eh, Sobre la lista de Buena Fe te quería te quería preguntar ¿Son 20 jugadores los eh, que puede tener de manera rotativa no, cada equipo? Eh, mira la, la lista la ampliamos O sea, eh, podés tener más de 20 uh -huh. Lo que nosotros pedimos es que obviamente... En esa lista de Buena Fe lo que sí hacemos mucho hincapié con el tema de la certificación médica, eh, por varios motivos, ¿no? Y fundamentalmente por la época del año en que se juega en que se juega la Liga. Entonces es una lista abierta que vos podés ir incorporando jugadores a medida que vea la competencia, lo que sí, para jugar la fase final, que tener un 40% de partidos jugados, si no, no podés participar. Porque también ahí tratamos de, de evitar esa viveza de poner no sé, los mejores jugadores en los últimos partidos y de, de sacar una ventaja deportiva, ya te digo que por allá no no beneficia al desarrollo de la competencia. Entonces, Bueno, pero sí demuestra un claro interés que estamos... Digo, sí. Raúl, sí demuestra un claro interés que algo despierta. Obvio. Porque Obvio. cuando cuando los cuando los puntos tienen que ver con la clasificación a la definición sí. La, la visión de cuan, a qué jugador incorporamos así Exacto. cambia, entonces Exacto. hay interés por jugar y por ganar sí. también. Sí, yo creo que sí, y eso está bueno, ¿no? Me parece que también es una manera de, de crecer y este año hemos también habilitado la, la presencia de que pueda ser el primer asistente el entrenador, más allá de que la idea originaria era el segundo asistente lo que ocurre es que hay muchos cuerpos técnicos que ya se habían conformado y tenían solamente un asistente y salir a buscar a alguien ahora era también ponerle ponerle tras la competencia eh creímos hacer algo que fuera bien acorde a todos, simple, pero que esté reglamento y en el cual ...todos tengamos algo escrito... ...que sepamos que hasta ahí podemos llegar... ...y más de ahí no... ¿Y como hubo la temporada pasada... ...un invitado de otro equipo de la región no. o de la zona... ...para incorporarlo no, no. temporariamente a la Liga de no. Desarrollo? No, no, este año el único invitado que puede haber... ...es un invitado extranjero... Ahí te quería eh, preguntar... Eh, ...que es eh, únicamente porque el año pasado... ...se cometieron como siempre ocurre... ...algunos abusos con jugadores... ...de que se sacaban de otros equipos... ...para que jugaran y demás... Y, y bueno, me parece que tiene que ser, esto tiene que ser proyección de las canteras de cada club Y el que no la tenga tendrá que trabajar para en función de armar una cantera Para que el día de mañana se pueda sustituir de esos jugadores para la Liga Nacional Y no tener que salir todos los años a hacer contratos con, con jugadores profesionales Esa es la, eh, me parece que es el, el principal objetivo de la Liga de Desarrollo ¿no? Y en la medida que todo el mundo vaya entendiendo Que tiene que tener una cantera propia, eh, cada vez van a ser menos los invitados y van a ser más los reclutados que tengan proyección de, de Liga Nacional, y, y que me parece a mí que es a donde van a estar todos, ¿no? A tratar de estar entre estos 20 equipos eh, para que tengan una vidriera a nivel nacional. La ficha extranjera es naturalmente optativa. Optativa, obviamente y... es optativa y está ¿Y cuál es orientado... el, el objetivo? Porque presenta al menos presentándolo desde la frialdad del reglamento y de la información si yo la tengo que contar como periodista genera una, una, una dualidad de pensamientos que en algún en, en algún punto son antagónicos, porque si presento la posibilidad de desarrollar jugadores profesionales, jóvenes, argentinos ponerle una ficha extranjera, tal vez genera una, una idea en donde filosóficamente se puede llegar a presentar un debate ahora digo, ¿por qué? ¿bajo qué concepto? Y cuál es el gran objetivo de la inclusión y reitero de la ficha extranjera como invitado del plantel en liga de desarrollo? Sí, mira, el objetivo es que por allá hay muchos chicos o varios chicos que andan de que son de otra nacionalidad en el país y que por allá no tienen la posibilidad de jugar y entonces darle esa posibilidad de que se puedan desarrollar y que pueda servir para ir en un futuro a que pasado de su residencia para quedar como jugador nacional. Y la otra es que por allá también hay proyecciones de jugadores del Mercosur que por allá estaría bueno para que la competencia eh, tuviera un poco más de jerarquía de, de poderlo incluir. Obviamente que está en cada uno y, eh, y obviamente que la incorporación de eso es, es invitado por una determinada cantidad de partidos que, que después obviamente si... Si haces uso de la opción o no, va a depender de cada uno de los equipos. Y tiene que ser una ficha entre 15 y 23 años. Exacto, exacto, sí, sí, sí, exacto. Un sí, ejemplo, yo... ¿se planteó si yo tengo en mi plantel de Liga Nacional una ficha U23? U23. No, por eso, mientras que esté dentro del reglamento que vos tenga 123, que sea extranjero y, y, y está adentro y vos lo quiera usar, vos lo podés usar en la liga de desarrollo. Perfecto, y tiene que jugar no menos del 50% de los partidos para 40%. Está habilitado para estar habilitado después de participar en el octogonal final. Perfecto. Porque en un principio habíamos puesto un 50% y después, bueno, consensuando un poco con los entrenadores también y por una manera de rotación de jugadores, por allá para, obviamente en el octogonal final, cada equipo va a llevar los los 10 jugadores mínimo, para jugar un, un tipo de, de definición, entonces por allá capaz que en la rotación, con el tema de los viajes, como hay giras de, de 5 o 6 por allá, no había mucha rotación de jugadores y no se llegaba al 50% que era el número originario que había de de partidos ¿no? entonces va a 40 exacto, pero creo que 8 partidos eh, entre los que vos jugás de local nada más que prácticamente todos los equipos juegan un mínimo de 8 partidos de local ya van a estar llegando al al 40% bien, y en cuanto a, a la presentación de esta novedad que es, reitero tener una ficha optativa extranjera en el plantel de Liga de Desarrollo cuando la semana pasada Se, se reunieron en, en Buenos Aires, producto de, de las múltiples reuniones que tuvo la asociación de clubes con distintos estamentos, cuando se reunieron con con, con los entrenadores de Liga de Desarrollo y algunos sí. de Liga Nacional y presentaron esta novedad. Eh, ¿Hubo alguna reacción particular o se tomó con, con normalidad la posibilidad de jugar con no, una ficha? No, no, se tomó con mucha naturalidad, Matías. no No hubo ninguna eh ningún eh, ningún hecho resaltado para para decir, no, no, se tomó como una como una posibilidad nada más, o sea, eh, obviamente que como vos decís por allá hay equipos que tienen la ficha sub 23 que la están utilizando en la Liga Nacional y y bueno, eh, veremos si las van a poner en, en la liga de desarrollo o no, pero fue algo muy natural, Matías Hasta Que te llamaron para ofrecerte el cargo y que presentaste la, la documentación y que, y que negociaron y que gestionaron el, la, tu incorporación raúl a la, a, a la liga de desarrollo en tu en tu nuevo rol de director deportivo esto es, así el, el cargo es de director deportivo exacto el cargo es de director deportivo sí como ve cómo viste la liga de desarrollo la temporada pasada Mirá, eh, yo te digo por todos los comentarios que recogí de, de los diferentes colegas que participaron, ¿no? O sea, que lo habían tomado como una buena iniciativa, con una buena posibilidad y que venía con buenos ojos este año que fuera con un reglamento que tuviera eh, más reglas a las que el año pasado fue, no sé si es la palabra improvisada, pero eh, sí fue media, eh, media pautada de, de, de empezar a comenzar y bueno... Esperemos que este año las cosas que están en el reglamento, que son muy simples, eh, las podamos llevar a cabo. Perfecto, Raúl. Eh, ha quedado ha quedado claro el, el panorama en cuanto al sistema de juego. Y, y lo último, te preguntaba en cuanto a la cantidad de jugadores que podían componer el plantel, esas 20 fichas que pueden llegar a ser rotativas. En cuanto a la presentación, en la presentación de los equipos en cada uno de los partidos. Eh, También tiene establecido como la temporada pasada una limitante en cuanto a las fichas sub23 de acuerdo a las edades, mirá, una determinada mirá, cantidad de cupos. Exacto, vos eh, vos para presentarte a jugar tenés que tener 7 jugadores que son genuinos tuyos, eh, obligatorios y de esos 7, 2 son sub23, 3 son hasta hasta 21 años y los dos fichas que quedan pasan a ser entre los 16 y los 19 años. O sea, esa es la la la manera de presentar el equipo con la menor cantidad, o sea, con la con la regla vigente. Quien elija regla, el extranjero optativo será una de esas dos fichas sub-23, es esto está claro. Será una de esas fichas de las que vos tenés que presentar, entonces pondrás el extranjero. Lo que sí, eh, también consensuamos que tratemos de hacer las cosas lo más ordenadas posible eh, en cuanto a la vestimenta y demás, porque a cuenta que hoy en día no puede salir a... ...a cada empresa a buscar la, la indumentaria correspondiente... ...pero sí lo que pedimos es que... Eh, ...si van a utilizar equipos que, que después lo hace el equipo superior... ...estén bien presentables porque también jerarquizan la competencia, ¿no? Y siendo un hombre genuino desde la formación de jugadores... ...en, en distintas instituciones... Eh, ...¿crees que el, el chico lo nota y lo toma como un desafío importante... El, ...el saltito de calidad... ...de tener una buena cantidad de minutos de juego... En, en Liga de Desarrollo, por ejemplo, en, a ver, no creamos que la Liga de Desarrollo es la única competencia de formación que hay en la ¿Hola, Argentina, hola. porque hay muchísimas más. Hola. Hola, ¿Hola, hay... hola. A ver, ¿estás Raúl? A ver, se había cortado, no te alcancé a escuchar la parte Repetimos, final. Repetimos, no hay problema, Raúl, por favor. Eh, no, eh, te... pero se cortó la, la comunicación. Te decía, desde, desde desde la naturaleza tuya de formador de jugadores, sí, eh, sentís, creés, además conociendo a los chicos de esta edad, que es un buen desafío. Y yo hacía la referencia, la Liga de Desarrollo no es la única competencia que le permite a los chicos tener roce contra pibes de su edad en el país. Hay múltiples competencias a nivel regional, provincial y nacional que en distintas instituciones, los clubes, por federaciones o directamente con torneos vinculados con la CAV... Eh, Pueden tener competitividad, no en este marco, en previas de Liga Nacional o con los equipos de Liga Nacional de los que ellos en algún momento participan. ¿Lo, lo, lo sentís como que puede llegar a ser un desafío de, de, de romper un muro y que el pibe realmente empiece a sentir que puede ser profesional, empezar a vivir la vida del profesional del básquetbol? Eh, creo que lo que vos dijiste, las palabras son del objetivo de la Liga, ¿no? de la Liga de Desarrollo que vaya aprendiendo a ser un jugador profesional de poder compartir viajes con los, con los jugadores profesionales de, de aprender a, a convivir con hábitos, de aprender a manejarse con la prensa, creo que todas esas cosas hacen de que la posibilidad de jugar en la Liga de Desarrollo frente a otro tipo de competencia y que tenga la posibilidad, como vos bien lo dijiste de que por intermedio de este, del club que lo ha reclutado del club a que él representa Eh, poder llegar a, a tener la posibilidad del día de mañana a integrar algún plantel de, de Liga Nacional. ¿no? Yo creo que eh, es lo más lindo que le puede pasar a, a un joven jugador que tenga ambiciones de llegar al, al profesionalismo, poder compartir viajes con jugadores profesionales, poder estar de gira seis días, poder saber cuáles son los compromisos que tiene un jugador profesional el poder estar trabajando en el gimnasio, en la cancha, eh, obviamente, y después tener su participación y su cantidad de minutos en, en una lista de desarrollo que, que bueno, ojalá que sirva para para demostrar, como bien lo estábamos expresando anteriormente, eh, que sirva para que cada uno pueda seguir creciendo. Y obvio que esto está más enfocado eh, a, a los chicos de 21, de o sea, Ya si llega algún chico de 15 años también estaría bueno, porque hay varios pibes con proyección y que los clubes de hecho han fichado jugadores sí, sí. de 15, 16 años para que participen de la Liga de Desarrollo y ya empiecen a ser parte de los planteles de Liga Nacional. Eh, y, y varios clubes de, de buen nivel de formación de jugadores en todo el país a partir de esta iniciativa han ido han salido Hola. a buscar en equipos del interior a, a jóvenes promesas. Para el pibe de 23, que sigue siendo un joven, eh, es reforzar tal vez la idea del de traslado del profesionalismo, pero de, de sus compañeros más chicos, porque, eh, a ver, no eh, sé si coincidís con esto, el de 23 sí. que juega la Liga de Desarrollo va a jugar en Liga Nacional. Eh, sí, no, ni dudarlo, y algunos menores de, de 21 también. también van a tener participación, lo que pasa es que por allá, en la Liga de Desarrollo, va a tener la posibilidad de soltarse un poco más que lo que tenga él en los minutos de la liga nacional sí. ¿no? y eso capaz que también le ayuda al jugador a ir tomando confianza con ciertas con ciertas de, cosas del juego no defensivo o ofensivamente que le sirvan a él para ir tomando tomando esa confianza que por allá en los dos siete o diez minutos que tienen en la liga nacional no, no lo puede demostrar entonces me parece que también es una buena es una buena vidriera para, para el jugador de, de poder seguir desarrollando en un ámbito donde por allá pueden cometer errores que se los van a corregir y que después les van a servir cuando tengan la posibilidad de, de poder estar un escalón más arriba, ¿no? Muchas gracias, Raúl, por esta charla eh, aclaradora, donde pudimos presentar mucha información vinculante con la Liga de Desarrollo, que estará empezando con Atenas-Quimsa en Córdoba eh, en la primera semana de enero, eh, para, para lo que necesites, estos serán los micrófonos para poder difundir historias de la Liga de Desarrollo como, como lo, lo hicimos durante toda la temporada pasada, eh, estaremos nuevamente aquí para apoyarlos desde el punto de vista informativo con lo que necesiten. Yo desde ya te agradezco a vos, Matías, el tiempo dispensado para la Liga de Desarrollo, eh, que te deseo a todo tu equipo una feliz Navidad que hayan pasado, un próspero año nuevo y las veces que quieras, en el momento que desees, este es mi teléfono, este es mi número, me llamás y obviamente que todo lo que sirva para divulgar esta pasión que tenemos por el básquet, bienvenido sea y te agradezco este tiempo que me has dedicado para la Liga de Desarrollo. Un abrazo grande, buen año. Gracias, igualmente para vos. Muy buenas tardes. Raúl Bianco es el nuevo director deportivo de la Liga de Desarrollo, de la Liga Nacional de Básquetbol, empezará con Atenas Quimza en la primera semana de enero, hacemos la pausa, buen testimonio con mucha información del director deportivo de la Liga de Desarrollo en cuanto a las novedades.